La electrónica es Electroteca. La mejor electrónica de actualidad, las últimas novedades, especiales sesiones Electroteca en BFM. சரтека Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Electroteca en BFM. Hoy es viernes 20 de julio, yo soy Nara, te acompaño hasta los 8 en punto de la tarde. Este será nuestro último programa de la temporada, nos despedimos para disfrutar del verano a tope y volveremos tras el descanso estival. Esta es la Flores and the Machine con Spectrum Say My Name. Tuvo que cancelar la actuación en Benny Kassin. Ahora mezclas de Maya y Jane Coles, ella sí estuvo presente en Benny Kassin este fin de semana pasado. Unas cuantas novedades que pincharte en esta soleada tarde de julio. Por ejemplo, esto que se titula Got to be, de DJ Stew. Dentro de su último EP, Rubarde. Como es habitual, comenzando el fin de semana con buen ritmo y mejor música. Quédate conmigo aquí en Electroteca en BFM. Continuamos con Piedmont. El duo con base en Hamburgo, y dando a través del sello Suk Reflex. Esto se titula Cool Arrival. la electrónica es electroteca artistas de los que pudimos disfrutar este fin de semana pasado, por ejemplo, Foordet en el festival BBK Live de Bilbao, deleoneando a Radiohead. Esto que suena es su tema Jupiter's. la electrónica es electroteca, electroteca. Espectacular este tema Jupiter's. Increíble Fortet. Continuamos repasando el EP de Robert Hood bajo siusetonemo Floorplant editado a través de su propio sello de M Plant. El EP se llama Altered Ego. Y este es el segundo corte. Se titula Confess. Hasta hace unos instantes escuchábamos eh, Robert Hood <coughs> bajo su Sid Animal Floorplan, el tema Confess y continuamos con el Bonaerense León en el Castillo, que acaba de iniciar un nuevo sello y lo ha hecho editando un tema suyo. Esto es corriendo al cometa dentro del LP 1974. la electrónica es electroteca El noroeste de Lionel Castillo se llama Gruber y este 1974 LP es su primera referencia. Escuchábamos una de las caras corriendo al cometa. Continuamos con Robo Sonic, esto es Worst Lord. Thank you. echando así un poco la vista atrás en estos 6 primeros meses del año, evaluando qué es lo más interesante que ha salido hasta ahora. Para mí personalmente, el nuevo disco de Mike Snow y en concreto esta canción me encanta Black Teen Box, la colaboración con Lil Kelly crónica es electroteca escuchas Electroteca Esto está incluido en el disco reciente de este año. The Hunted Hubs of House, de Session Victim, el dúo alemán. El título del corte es Bison. 15 minutos para llegar a las 7 en punto de la tarde. Continúas en BFM, estás escuchando Electroteca. Y ahora seguimos con I Try So Hard, de Nightworks. Fantástica remezcla de Gold Panda. Escuchas Electroteca. Si hablamos de discos de esta primera mitad de año no podemos dejar de mencionar Fin de Jon Talabot. Esto es So Will Be Now junto a Pional. Hace unos segundos escuchamos a John Talabot Continuamos con The Pike y Pat Berg Con ellos llegaremos a las 7 en punto de la tarde Al ecuador del programa Esto es Berlin Summer Nights said into the best escuchas Electroteca I'm not just... sure Comenzando la segunda hora del programa con el White Label, What You Need, la remezcla de Code of Art. Cuatro minutos ahora a las siete de la tarde. Sintonizas BFM, estás escuchando Electroteca. Lo que estás buscando, lo que necesitas. Vamos a continuar con Neon Indian y este Polish Girl incluido en su último disco Era Extraña. Girl the Neon Indian. El fin de semana pasado, como comentábamos durante el programa Benicasin Bilbao Live, hay un montón de festivales durante las el segundo fin de semana de julio, en concreto también el Cervo Exit, donde pinchará Reboot y para estos próximos minutos de programa se ha traído una sesión de Reboot en directo desde Exit. Vamos a escucharla. учаня фестивалю в Эц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 hace unos instantes escuchábamos Reboot en directo desde Exit Festival que fuera esta semana pasada en Serbia. Y prácticamente hemos llegado a las 8 en punto de la tarde. Me voy a despedir con un tema del gran triunfador, no es broma. Escucha, he leído un par de críticas sobre el set de David Guetta en FIP y la verdad es que no le ponen demasiado bien, así que vamos a recuperar un clásico, un tema de cuando David Guetta molaba, si es que ese tiempo existió, yo creo que sí. A mí este Love Don't Let Me Go me gusta. Con ello bueno, me despido. Hasta después del verano, que lo disfrutes. Saludos y besos. You got me dancing You got me dancing